padre, quién sabe por qué, pero madre tenía de sobra. Y es que todos en el barrio se la recordaban a cada rato. Oye, oh, ¿y por qué, broso? Pues porque el tal Agustincito este desde chico daba tanta lata que hasta parecía de tecate. Era peor que ustedes, por Dios. Pero eso sí, eso sí tenía una gracia, eso que ni qué, eh. era rebueno para la biznaga. Le encantaba el cambalache. Bueno, ¿Cómo sería el desgraciado que un día cambió a sus hermanitas por una licuadora? ¡Oh, no, no! Es que porque sus hermanas molían más. pero se salía gritando, ¡cambio una llanta nueva por una vieja! ¿Eh? ¡Uy, la de viejas que llegó a juntar! ¡Qué barbaridad! ¡Ah, no, no! Hacía tantas brutalidades de esas que su jefa se la pasaba diciendo, ¡A ¡Ah, la Dino chamaco, eh! Aladino ah, escuincle, Aladino que es Y nomás se oía Aladino pa' acá y Aladino pa' allá Y por eso es que en toda la colonia Se le conocía por el mote del Aladino El Aladino fue creciendo Y cuando su mamá ya lo vio muy labreconzote Lo echó a la calle para que se pusiera a tararear Como por arte de magia cuatro chamba De cobrador en un chimeco Ahí aprendió el aladino todavía más mañas de las que de por ya sí traía. Ah, pues con el chofer, ¿no, brosón? Ándale. Ah, ¡Ándale, ándale! Oh, ándale. Sí, y agarró una que marcaría su vida entera. Frotaba todo lo que tenía cerca. Y ahí en el chimeco, ñora que se subía era cariñosamente frotadona por el aladino. Pues sí, era un genio para eso de los encuentros cercanos del quinto tipo. Se la pasaba frote y frote carne humana, hasta que se le apareció Chapuco. Le frotó de más a una gordinflona que sí tenía genio y acabó casándose con ella por las tres leyes. ¿Y cuáles son las tres leyes, chacho? ¿No chacho baboso, pues son la primera, la segunda y la de Herodes. Esa sería la perdición del tal aladino. Como la ruca era celosa de tiro. No dejaba que el aladino frotara pues nada de nada Ni una frotadita de esas inocentes, casualonas ¿no? Que se le presentan uno en la vida, las... ¡Qué genio tenía la gorda! Imagínense cómo era de gruesa la tal esposa del aladino Que toda la raza de la cuadra le llamaba la lámpara ¿No? poco se alumbraba en el buró? No, no, era asquerosamente astenia Le decían la lámpara porque por cualquier cosa se prendía la condenada Por eso cuando preguntaban por ella la gente decía ¿Cómo está la lámpara de Aladino? ¡Ay, qué mitote de la lámpara de Aladino! Ese genio que tenía la lámpara Fue acabando poco a poco con nuestro héroe Que empezó a volverse loco de las golpizas que le acomodaba a su señora Porque a él siempre pues, le gustó el guarniz, El trago amable, el digestivo, el caminero, ¿no? Pero cada que había una botella ¡Le salía el gen! Y prau, prau, prau. ¡Ay, entonces le iba bien al condenado! ¿Cómo será baboso? Si no era de ese prau-prau, era del prau-prau gacho. Quedaba ah, oh. con cadenas, con chacos, con, con antena de coche, hasta con botellas rotas le zumbaba sus madrinolas. Era tanto el miedo con el que vivía el ladino, que para fugarse empezó a llegarle. ¡Bustasa! ¡Dale pasote! Solo así se sentía alivianado. Se encerraba en un cuarto y se aventaba unos viajes sortes. <risa> <¡Qué risa> Pero el miedo y la tatacha lo empezaron a volver loco. Se empezó a pirar gacho ¿Ya estaba tan tocado que le había dado por flotar machines. Duele, ¡Malísima onda, piel de zorro! ¡Parecía chofer! ¡Ahora! Se lo tuvieron que llevar a un hospital para Lorenzo. Ahí terminó sus días en la un triste desamparado, mientras que su lámpara pues, ya se había enchufado con otro zorro, ¿no? ¡Cómo ven! Eh? Aprendan la moraleja del cuento. Cada vez que sus mamás les quiera frotar algo en el pecho o en el lomito, cerciórense de que se abaporró. No vaya a ser que me los ensarten como le sucedió al aladino. Si les gustó el cuento, qué bueno. Y si no me vale, de todos modales... ...cáiganse con una lana aquí para los payasitos... ...eh, a otra para su servilleta... ...que no trabaja de oquis... ¡Órale, órale mis payasitos! ¡A recoger la lana sin clavarse ni un quinto! que sea de su voluntad! con la lana, no sea malito! ¡Le cae al que no le ponga de a milagro para arriba! brosa. da mi brosa, mi carnaile e las mañosos. Nomás te aparezca a ti cuandos tine Mi car, tus visitas siempre traen colaps. No mereces sus recibimientos. Ora si me estás faltando de respeto, ¿eh? vine a ver a mi sobrino y a platicar contigo. Y a me tiene? ...y ajenas... ...yo cuando mucho me tallo las mías... ...y eso por pura necesidad... ...queque, no vamos a amenizar la plática con un pozolito... Qué? ...no, hasta ayer no hago... ...¿y por qué? ...porque ya se acabaron los perros del rumbo... ...ahorita se fue el a ver si conseguía... ...cuando menos uno en otra colonia... ...pasas a creer que por aquí ya no hay... ...te voy a pasar un perro sanchiche que vive ahí por la casa... No te veia desde que te rogaste mi triciclo Pa' ir a empeñarlo Ah, te aviezo -so, chiquitin Cómo me da el igual que su jefa Me vas a dar lo que me debes O brau, brau, brau Te pongo tus patines en la panza Te voy a hacer que me respetes Manobroso. ¡Mucho gusto! Yo vivo aquí enfrente, soy Virginia ¡No se apure, eso se quita! Quiero decir que soy Virginia de lado ¡Ah, entonces me da más gusto! ¡Dame atención, tío! ¡No más descarne y ¡Se te cae la baba! La se llama chamaco pelado! le vamos a dar aquí a la señito! ¿Y qué se le ofrece a mi bikini? Pues venía a comprar pozole ¡No! Fíjese que ahora no alcanzó carne buena el brozendo Y ya sabe que a mí me gusta cuidar a mi cliente. Ay, qué lástima. De cualquier manera, gracias. Con permiso, ¿eh? ¿Se ven solita estas horas. ¿eh? Nada más vivo aquí enfrente. ¿Y no le da miedo que se la vaya a robar? Ay, pues francamente, no. No, pues a mí sí. Así es que la acompaño. Nos vemos, familia. Si tienen tele, ahí se ven. por acompañarme, pero la verdad no hacía falta. Eso es usted todo un caballero. No, si es que usted no se imagina la clase de barbajanes que andan por la calle. Ay, es una lástima que su hermana no tuviera pozole. Voy a tener que cenar una torta. ¿Se la aceptó? ¿Cómo no? ¿En serio me acepta una torta? Le agarro la palabra. Pero prepárese unas ocho, no, no vaya a ser que le vaya a dar más hambre. Sí. ¡Sabrosas están sus tortas! ¿No tendrá algo con qué bajármela? ¡Ay! ¿Le sirva una pichicola? ¡Híjole! No me lo va a creer, pero soy alérgico a todo lo que sea de cola. Ay. Todo lo prefiero de lado, yo. ¿Cómo ve que hasta me salen rochas? ¿Qué le sirvo? ¿Quiere una copa? ¡Bueno! Sirve que así no se me sube el gas. Pero tráete la botella, chaparrita, para que alcance para las tortas. Solitas. Sí, fíjese que sí. Desde que mamá hizo el viaje sin retorno. ¿A poco su jefecito se quedó forever? ¿Pues con qué la revolvía? ¿Con qué la cruzaba? ¿A poco le ponía su mejor? No, no, no. Quiero decir que mamá falleció, señor. Después me iba a casar con un hombre que era rico, pero cuando se enteró dónde vivo, desapareció. Ese carnal que dice usted me recuerda a la historia de un ruco de billetes. Esta historia yo la viví, nadie me lo contó, y la gente la conoce como el traje del encuerador.